Muy bien, y en la mañana de Radiocracia continuamos con la construcción de comunicación comunitaria, en este caso entrando en contacto con Hugo Bogarín. ¿Cómo te va, Hugo? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo le va? Muy bien. Hugo, eh, que déjame contarle a la audiencia que vos sos un referente de lo, del Power Chair Fútbol. ¿Digo bien? Perfecto. Sí, sí, perfecto. ¿Y que, ¿cómo, cómo está la actividad, Hugo? Y la actividad ahí, entrenando los lunes y los miércoles y los jueves, eh, perdón, de seis a ocho de la tarde. Muy entrenamos bien. Eh, entrenamos Le comento a la comunidad lo que es el Power Child Football. ¿Cómo no? Eh, bueno, el Power Child Football es fútbol en silla de ruedas motorizada. Es un deporte que hace 30 años que está en el mundo, seis años en la Argentina y un año acá en La Pampa, que logré traerlo hace, bueno, el año pasado, digamos. Muy Así bien. que, bueno, es un deporte que, debido a nuestra patología, nuestra discapacidad, se realiza en sillas de ruedas motorizadas, y es un deporte que está creciendo en el país y gracias a Dios, bueno, está, está difundiendo y creciendo en La Pampa. Muy bien. Hugo, esta, esta actividad está siendo fomentada por ustedes y ¿alguna institución está haciendo algún acompañamiento? La verdad que actualmente estamos haciéndola entre nosotros, entre el, el equipo, los Pampas nos llamamos, estamos haciendo difusión y bueno, estamos haciendo eh, rifas, eventos por, por cuenta nuestra para poder recaudar fondos para financiar una silla de rueda profesional de juego. Muy bien. No ayuda, digamos, deporte, que es el que paga la profesora. Y luego, bueno, es todo a, a pulmón, digamos, por ahora hasta que se ha conocido el deporte en La Pampa y todos lo vean como si fuese algo oficial, de, un deporte oficial. Muy eh, bien. Además de todos los deportes que hay, no solamente los deportes eh, convencionales, sino también el deporte con discapacidad Claro. En este sentido, Hugo, están trabajando también con este, algunos artistas eh, preparando un espectáculo que este, redundaría en algún beneficio para la actividad, por las entradas que se puedan colectar. Estoy hablando de León Gamba y Tomás Vázquez. Sí. sí, León Gamba y Tomás Vázquez se ofrecieron a, a cantar a beneficio nuestro, así que el 23 de agosto a las 21 horas en el Teatro Español se realiza un show beneficio en el cual, bueno, los artistas invitados son Tomás Vázquez, León Gamba y hay un par de chicos más que le vamos a dar como si fuese una oportunidad de poder eh, dar sus primeros pasos junto a León y Tomás. Bueno, bueno, ahí está. Entonces vamos a estar recordándoselo a la audiencia la semana que viene. Este, Hugo, realmente esperamos que, que la actividad ahí, que el show este a beneficio de la actividad del Power Chair Este, sea eh, todo lo exitoso que merece la iniciativa y seguramente en el camino que han iniciado van a empezar a cosechar más y más apoyo seguramente de la comunidad. Eh, eh, supongo que eso es este, lo mínimo y vamos a ver si de algún lado este, brota también la, la voluntad desde las gestiones este, tanto del Estado provincial como por ahí del, del ámbito municipal, también puede venir una mano, ¿no? Sí, sí, eh, eh, la idea es que, como te dije, eh, es que el deporte se difunda un poco más, ¿vale? al ser nuevo nos falta todavía difusión en, por lo tanto, bueno, de, por parte de municipal, el año pasado cuando inauguramos como equipo aquí en municipal, la parte municipal de Toay me dio una mano en, en el conseguir el salón, en, en hacer algunos vanes y eventos, bueno, eso me ayudaron bastante. Muy bien. Y, y la idea es seguir eh, con, el, con este tema de, de difundir, por lo tanto, bueno, pido a la autoridad y a quien esté escuchando la radio, a, a, más que nada a nivel provincial, si nos pueden ayudar a difundir y hacer crecer un poco el deporte y como te digo, el tema de poder conseguir las sillas de ruedas que tiene un valor elevadísimo, elevadísimo y en dólares por eso estamos haciendo rifas y eventos y bueno, más que nada invitarlo al evento de este próximo que tiene un valor de 100 pesos la entrada nada más y es el jueves que viene a las 21 horas en el Teatro Español Hugo, muchísimas gracias por este contacto ¿eh? bueno no. Se lo vamos a seguir recordando la semana que viene, ya más cerca de la fecha, se lo vamos a recordar a la audiencia para bueno. que los que tengan este tiempo y disponibilidad en ese momento se quieran sumar a esta colaboración que hace fundamental, se hace fundamental para, para que ustedes puedan seguir con la actividad y se asiente esa actividad acá en La Pampa. Bueno, muchas gracias entonces. Gracias a vos, Hugo. ¿eh? Bueno. Gracias a vos y que tengas buen resto de la jornada. Hablábamos con Hugo Bogarín, un referente del Power Chair Fútbol Local.